Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. El Señor me dio dos mensajes. Y yo quiero, de alguna forma, motivarlos a ustedes. Yo no sé por qué Dios dio dos mensajes. Probablemente un grupo de personas es para un mensaje y probablemente otro grupo de personas. O inclusive los dos mensajes son para ti. Pero los, lo primero que quiero empezar a decirte es que Dios está trayendo en estos tiempos grandes cosas a nuestra nación, ¿quién lo cree? Y, no, y, y, y por el otro lado está trayendo todo esto de la influenza y del dengue y demás y todo, pero ¿sabes qué? Dios está trayendo su gloria a nuestra nación. Y tú y yo somos parte de, de eso que está trayendo Dios, tú no estás aquí por casualidad en este día, Dios te ha traído en este día para recibir palabra, para recibir dirección en tu vida, porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de unción, a un nuevo, ¿qué es unción? Si no sabes qué es unción, es que el Espíritu Santo se pose sobre ti y hazte cuenta que tienes una jarra de aceite o algo. De, de aceite precioso, de, de aceite de oliva, no sé cuál sea el precioso, pero que se te derrama encima y te cubre todo, eso es lo que se le llama la unción. Y Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de unción, de poder en tu vida, porque quiere Dios que tú seas un hombre y mujer vencedor. Dios nos ha llamado en este año y la primera palabra que recibimos en este año ¿cuál fue? Venciendo para vencer, siendo vencedores, saliendo con el cordero que salió venciendo para vencer. Y Dios quiere llevarte hoy a un nuevo nivel. Yo no sé en qué eh, cómo estás tú hoy. Yo no sé qué problemas tengas hoy, qué situaciones tengas hoy, pero Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de unción y de poder en tu vida. ¿Están de acuerdo con eso? Yo quiero subir ese nivel ¿Tú quieres subir ese nivel? Bueno, hay cuatro palabras importantes Que quiero hoy compartir Y créanme Que esto Dios me lo, me lo dio así O sea, yo no iba a hablar de esto Pero Dios me dijo Habla estas cuatro palabras Y la primera palabra es Tú necesitas tener un compromiso Tú necesitas tener un compromiso en todo lo que tú hagas en tu vida, tú necesitas tener un compromiso, si no no sirve de nada. Puedes participar, pero si tú no estás comprometido, o sea, no sirve de nada lo que estás haciendo. Cuando uno se casa, cuando cuando yo me casé, yo adquirí un compromiso con mi esposa. Un compromiso de estar con ella y ella conmigo. ¿Por qué es tan importante tener un compromiso? Porque el compromiso te lleva a una identidad. Jóvenes, no es cierto que hoy en día todos están buscando, los jóvenes, inclusive los adultos también, estamos buscando pertenecer a algo. Por eso hay tantas bandas y por eso está La Mara y por eso está un montón de cosas, porque los jóvenes quieren pertenecer, pertenecer a algo. Están los emos y están los otros y los aquellos y, cua, y están todos y todos queremos pertenecer a algo. ¿sabes por qué? porque el compromiso es algo que, que, que es como parte de nuestro ADN queremos comprometernos con algo ¿Sí? y siempre andamos buscando ¿por qué? porque cuando te comprometes con algo te lleva a una identidad, tú y yo hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y ¿sabes qué? eso nos lleva a un compromiso con Él nos lleva a un compromiso directo con Él ¿y sabes qué pasa cuando tú te comprometes con Él y dices sí Señor yo te recibo acepto como mi Señor y Salvador, sabes que cambia tu identidad te identificas con el Creador, te identificas con el Hijo de Dios, pasas a ser de creación a criatura de Dios, digo perdón, a Hijo de Dios de criatura a Hijo de Dios, ahora cuando tú te comprometes con algo el comprometerte con eso, con cualquier cosa y tú puedes estar pensando en distintas cosas en tu vida, pero Cuando te comprometes, el siguiente paso es la siguiente palabra y es pasión. Tú puedes estar comprometido con algo y no tener pasión, pero cuando tú recibes la identidad de Dios, esa pasión empieza a surgir en ti, esa pasión empieza a, a, a brotar de ti y te lleva, el resultado de la pasión es que te lleva a entregarte a eso que te has comprometido. ¿si ¿Sí me van siguiendo? son cuatro palabras claves llevamos dos compromiso y pasión que debes de aplicar en todo lo que tú haces en tu vida no nada más aquí con nosotros aquí en esta iglesia o en este grupo o como quieras llamarlo no nada más aquí es en cada cosa que tú haces debes de tener un compromiso debes de tener pasión debes de tener esa identidad y debes de entregarte con pasión cuando tú te entregas con pasión No empiezas a, a, a cuestionar la otra parte Sino te entregas con pasión y dices Sí Dios, yo me entrego a ti No empiezas Dios, bueno me entrego a ti Pero, eh, pero aquí no, ¿no? O sea, es, estoy tan apasionado por ti Que me doy todo por ti Compromiso te lleva a pasión El tercer punto es la pasión Cuando es apasionar de ti Te lleva a algo que es convicción ¿Qué es convicción? Convicción es que tú sabes lo que estás haciendo y sabes por quién lo estás haciendo. Cuando tú tienes convicción en tu vida, te hace inamovible. Pueden venir tormentas a tu vida, pueden venir cosas a tu vida y no te mueven. No te mueven porque tú sabes en dónde estás parado, en la roca que es Cristo Jesús. Chavos si quieres vivir una vida de éxito si quieres vivir una vida de éxito necesitan compromiso, necesitan apasionarse con ese compromiso y sabes que convicción, convicción porque sabes que van a venir cosas sobre tu vida y no te van a mover compromiso pasión, convicción te llevan a la cuarta palabra y la cuarta palabra es destino destino ¿Quieres dejar huella hoy en día aquí, en este lugar donde Dios te ha puesto? Ten compromiso, ten pasión, ten convicción y vas a tener un destino un destino Y cuando tú sabes a dónde vas, cuando tú sabes que vas a obtener eso, que vas a llegar a ese punto y que estás caminando con pasión, con convicción, con compromiso para llegar a ese punto, entonces ese destino que estás viendo tú allá, que se va acercando poco a poco y que sabes que vas a llegar, ese, el ver ese destino te da combustible para tener más pasión, para tener más compromiso, para tener más convicción yo no sé si, si estoy comunicando pero eso tienes que aplicarlo en todo lo que haces todo lo que haces en tu vida Yo quiero llegar allá, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Tengo que comprometerme, Oh, tengo que tener pasión, yo me apaseo, no sé, ¿sí? yo voy a llegar y no importa lo que pase, yo voy a conseguir eso, yo tengo convicción, yo sé quién soy, yo sé que mi identidad está en Cristo, yo soy el hijo de Dios, yo soy rey y sacerdote, yo sé quién soy y yo sé que voy a llegar allá y eso me da combustible, me da combustible, me da combustible. Estas son las cuatro palabras: compromiso, pasión, convicción y destino. Aplícalo en tu vida. Si no sabías cómo hacerle, hoy Dios te está diciendo cómo hacerle. Ten un compromiso, ten pasión por lo que estás haciendo, ten convicción y un destino. ¿A cuántos les gusta aquí el fútbol? Soccer. Pumas, Chivas, Atlas, ¿Quién más? Atlas allá atrás. ¿Quién más aquí? ¿No? ¿No? No le saquen. A ver, ¿no? ¿Quién le va a la América? Tecos. América, ok. Futbolistas. ¿Sí o no? Tienes compromiso con tu equipo, te pones la playera de tu equipo, tienes un compromiso, tienes pasión, ¡Arr! meten coli, ¡Arr! tienes convicción, sí, somos chivas y somos el rebaño sagrado y tantas cosas ahí que dicen, ¿no? ¿Cómo dices, Charlie? Rebaño sagrado. Y destino, queremos el campeonato. Entonces vas peleando, ¿sí? En, en tu vida, en tu matrimonio, ¿qué quieres? Compromiso, pasión por mi esposa, convicción, yo sé quién es y yo soy quien soy para ella. Y destino, oh, yo quiero estar hasta que seamos ancianitos. ¿no? me lleva a estar ahí junto y eso me da combustible para seguir ese compromiso, esa pasión, esa convicción y ¿sabes qué? estas son cuatro palabras importantes que yo no iba a hablar pero sin embargo Dios me dijo ¡háblalas! yo no sé qué es lo que necesitas en tu vida pero yo estoy hablando esas cuatro compromiso, pasión, convicción, destino ¿por qué? porque Dios me dijo ¿sabes qué? diles, es tiempo de subirle al calor es tiempo que tú pases a otro nivel en tu vida es tiempo, ¿sabes qué? Es, ya no es tiempo de que estemos sentados nada más escuchando, es tiempo que subas el calor en tu vida. ¿Sabes que a Dios le encantan los calientitos? Dios dice, mejor sé caliente o frío, pero no seas tibio porque te vomito de mi boca. Fíjate qué fuerte lo que dice, a Dios le encantan los calentitos, y los calentitos es que sabes que es de tal forma apasionado en tu vida, que tú puedas decir, sí, sí, o sea, yo quiero Dios más de ti, yo quiero subir al siguiente nivel, yo quiero ir a ese nivel, me encanta un, un ejemplo, y se los he dicho a los jóvenes, pero se los voy a seguir repitiendo, y hasta que se los sepan de memoria a los jóvenes, me encanta subirle al calor, me encanta el ejemplo de, del agua, A 211 grados Fahrenheit el agua está muy caliente. ¿Cuántos saben, jóvenes? Yo se los he dicho. A 212 grados Fahrenheit el agua empieza a hervir y tenemos entonces vapor. Con el agua caliente no puedes hacer nada bueno más que hervir pollos. ¿Están de acuerdo además de casa? Pero con 212 grados Fahrenheit tú tienes vapor. ¿Y sabes qué puedes hacer con el vapor? Puedes mover una locomotora de toneladas con vapor. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Un grado. Un grado nada más hace la diferencia entre poder hacer algo o no poder hacer algo con esa agua. ¿Qué es lo que está impidiendo en tu vida que avances? ¿Qué es lo que está impidiendo en tu vida que tengas esa pasión, esa convicción, ese destino, ese compromiso? ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Sabes qué? No sé qué sea, pero súbele un grado. Súbele un grado en el espíritu. Súbele un grado en tu relación íntima con el Señor. Dedica más tiempo con Él. Y vas a ver que de repente te estás convirtiendo en vapor. Y cuando te conviertes en vapor empiezas a mover esa montaña, empiezas a mover esa locomotora y se mueve, porque se mueve. ¿Qué necesitas? Un grado extra de esfuerzo es lo que necesitas. Un grado extra de dedicación. Un grado extra de esfuerzo y dedicación separa lo bueno de lo grandioso. ¿Qué quieres tú hacer en tu vida? ¿Qué quieres tú hacer en tu vida? un grado hace la diferencia un grado hace la diferencia o ese pues esfuerzo, esa dedicación, tal vez chicos si están, si están estudiando pues esa esa media horita extra de estudio, o esa hora extra de estudio ¿qué, qué, qué, qué te está deteniendo? matrimonios, ¿qué los está deteniendo? tal vez falta de comunicación, échale un grandito más de comunicación y por ahí de oración también juntos ¿sabes qué? Muchas veces nosotros decimos, ay Dios, pero ay Dios, ¿sabes qué? Tú eres el responsable de tu vida. No le eches la culpa a Dios. Dios tiene sus bendiciones y sus promesas para ti y muchas veces nosotros somos los que nos falta el gratito extra. Es tu vida, tú eres responsable por tus resultados. Si tú no decides, no le eches la culpa a Dios. Pero sabes que yo decido tener compromiso, yo decido tener pasión, yo decido tener convicción y yo decido tener un destino más alto en Dios. Amén. En mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia, en donde yo esté, un destino más alto en Dios. Amén. Pero yo lo decido y yo quiero, Señor, manda tu fuego y consúbeme hazme vapor. Súbeme ese grado extra, es más, súbeme 10 grados más, Señor. Es tu vida, tú eres responsable por tus resultados. Sabes que hoy, hoy es el tiempo de que tú le subas al calor, es tiempo de que seas vapor. Vapor en el Espíritu, vapor en Dios. ¿Sabes para qué? Y quiero animarte con esto, para que alcances, escúchame joven, señorita, para que alcancen, alcancen lo que nunca has tenido antes. Lo que nunca has tenido antes. Tienes que Tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Si así lo hacías de esta forma, no es que así, así siempre se hace. Es como si yo siempre toco de este lado, o sea, que yo siempre toco de este lado, bueno, sabes que ahora voy a tocar de este otro lado, porque soy el mejor. Sí, voy a alcanzar, quiero que soy el mejor, bueno, ahora voy a tocar de este lado. O no sé, 20 mil ejemplos. ¿Qué necesitas tú? Tú tienes que romper los paradigmas y tienes que romper religiosidades y tienes que romper lo que tengas que romper porque tienes que, que hacer lo que nunca has hecho para alcanzar lo que nunca has tenido. ¿Por qué no lo, por qué no lo alcanzas? Porque siempre estás haciendo igual, siempre tienes, como dice el, el genio de, de, de Aladdin, aquí adentro de esta lamparita. Así está nuestra cabecita. ¿Sí dice así, no? Estás dentro de esta lamparita. Salte de la lámpara. Salte de ese lugar y súbele un grado para que alcances lo que nunca has tenido. Haz lo que nunca has hecho. Escúchame bien, escúchame bien, joven, aprendan de esto. La única cosa que está entre una persona y lo que ella quiere en la vida, o sea, ese destino, Lo único que está entre mí y ese destino que está allá, o sea, lo que quiero en la vida, ¿sabes qué? Es la voluntad de tratar y la fe para creer que es posible. Escúchame bien, son dos decisiones, voluntad de tratar. Yo tengo que tener voluntad de tratar. Si no tengo voluntad de tratar, nunca voy a alcanzar lo que quiero. Y número dos, fe para creer que es posible necesitas tener una decisión de creerle a Dios, no creer lo que tus ojos ven, Dios no entiendo lo que pasa, pero yo te creo a ti, y yo decido creerte a ti, porque yo quiero alcanzar ese destino, dos cosas tienes que hacer, voluntad de, de tratar, y fe para creer, y sabes que cuando tú crees, cuando esa fe crece en ti, cuando tú, tú decides tratar, y esa fe Entra en ti y tú decides tener esa fe La fe te carga de un entusiasmo Y el entusiasmo te explota en pasión Y esta pasión enciende tu alma Y levanta tu espíritu Y esa pasión Te lleva a ese destino Cuatro palabras En esta mañana Compromiso, pasión, convicción Destino ¿Qué necesitas? Súbele al calor Súbele al calor, es tiempo, Dios está trayendo en este tiempo grandes cosas a su iglesia. ¿Te quieres quedar afuera? ¿Te quieres quedar afuera? Yo no me quiero quedar afuera, yo quiero lo que Dios tiene para mí, para mi familia, para mis hijos. Yo quiero lo que Dios tiene para Guadalajara, yo quiero, yo quiero lo que Dios tiene para México. Yo lo quiero y mis ojos quieren verlo. Necesito esas cuatro palabras en mi vida no importa la edad que tengas no importa lo que hayas hecho es tiempo de subirle el calor, es tiempo Dios desciende tu fuego el fuego de tu espíritu en mi vida dile a Dios, desciende, díganselo ahorita díganselo, repítanlo conmigo desciende el fuego sobre mí. Haz, hazle, hazme subir ese grado señor yo quiero Señor yo, porque vienen grandes cosas y yo quiero ser parte díselo reclámalo yo quiero yo quiero subirle Señor lo que estén pidiendo en mi vida lo suelto en el nombre de Jesús y yo voy a nuevas cosas voy a más voy a hacer lo que nunca he hecho créelo para ti recíbelo yo no iba a hablar de esto voy a pedir, a Guillermo si puedes pasar, ¿no? hoy va a ser mi ayudante, un aplauso, ok, estamos, recibieron cuatro palabras, no se les olvide, ok, pues de lo otro que quiero hablarte, y no sé por qué, pero Dios también y va relacionado con esto que acabo de, de hablar son cinco puntos para conocer la voluntad de Dios ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Okay. yo quiero conocer la voluntad de Dios entonces el primer punto punto número uno eso el primer punto ¡Un aplauso, por favor! Amén. ¿Sabes qué? Tú estás viendo un milagro de Dios aquí. Eh. Los médicos decían que él no iba a poder hablar, ni caminar, ni razonar, ni nada. Y ¿Sabes qué? Gloria. a Dios. levanta tu mano y dile gloria a Dios. Estás viendo un milagro de Dios. ¿Sabes qué? Si tú no lo crees, o sea, te invito a que Margarita y Guillermo te muestren todos los resultados de los... De los uh, Uh, análisis de estas personas, de, ¿cómo se llaman? Neurólogos, ¿sí? que dicen que él no podía hacer esto y él lo está haciendo y toca súper bien. El domingo pasado lo escucharon tocando excelentemente bien. Gloria a Dios. Entonces, ¿quieres subirle un grado? Sí se puede. Dios puede hacer. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te limita? Nada te limita. Nada te limita. Okay. punto número uno, ya lo dijimos. Bueno, no lo hemos dicho Número uno, ¿qué necesitas para conocer la voluntad de Dios? Número uno es conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras. Préstame tu libro. Estas Escrituras estoy hablando. Tú necesitas estudiar la Palabra de Dios. En este libro precioso que Dios nos ha legado, es el manual del fabricante Él nos hizo, nos formó y aquí puso la mejor forma en la que tú puedes vivir, el 95% de la voluntad de Dios está aquí el 95% de la voluntad de Dios para tu vida joven, jovencita hombres, mujeres está aquí Proverbios 35 dice, probada es toda la palabra de Dios, o sea, ya está probada, ¿Sí? otra vez, esto es profundo, ¿eh? probada es toda la palabra de Dios, o sea, ya la pusieron a prueba, ya está probada, ya, ya, ya no hay falla en ella, te puedes acercar a esa palabra, Porque debes de tener la certeza Y debes de tener esa certeza en ti De que esa palabra Ya está probada vale Dice y continúa Hablando Proverbios 35 Él es escudo A los que en él se refugian Y está hablando Dios en el contexto De esta palabra Si tú te refugias en esa palabra Él va a ser escudo para ti El problema es de que no, no Sabemos la palabra de Dios Y nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando tú conoces las escrituras, Dios te pone un escudo y te protege. 95% de la voluntad está en esa palabra. Dios protege a los que en Él buscan refugio a través de su palabra. ¿Escucharon la palabra que leyó Alicia hoy? Sí. Si, si no la escuchaste, se te fue. Pídele qué, qué, qué, qué capítulo, qué libro y qué versículos leyó porque están tremendos esos versículos. Haz los tuyos. Salmos 119 105 dice, "Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino." ¿Cuántos han escuchado hasta alcanzar yo, yo desde que tengo memoria he escuchado esa palabra, pero cuando la aplicas a tu vida o oh, cómo de veras la palabra de Dios ilumina nuestro camino. Salmo 119 9 dice, A ver, jóvenes, ¿se saben esa? la de memoria. Salmo 119,9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Joven, ¿con qué vas a limpiar tu camino? Con guardar tu palabra. No hay más. Escudo es para nosotros. Dios nos guía a través de su palabra. Él es luz a nuestro camino. Joven, tienes que aprender esa palabra. Hombres, mujeres, matrimonios, tienen que estudiar la palabra de Dios porque al conocer las Escrituras vas a conocer la voluntad del Eterno sobre tu vida. Gracias a Dios por ese aplauso. Número dos, punto número dos. Bravo. Fíjate cómo va de la mano con, con lo que dije antes. Número dos es convicción. ¿Qué es convicción? Tú sabes quién eres. Tú sabes dónde estás. Tú sabes en quién confías. Eso es convicción. Y ve lo que dice Proverbios 3. Del 5 al 6 dice, confía en el Eterno con, con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Así que los que se creían muy inteligentes, no se apoyan, sorry. Necesitas apoyarte y confiar en el Señor. Dice, confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas convicción te lleva a eso, confía en el Señor con todo tu corazón. Bueno Dios, pero es que con este asunto no puedo, es que si tú conocieras a mi mujer, o sea, me entenderías, Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, es que tú no sabes, Señor. yo sé hacer unos negocios estupendos, mira, yo, yo, yo le hacer. mira, vas a enseñar a beber chilaquiles Señor, yo soy el Señor de los chilaquiles, no te apoyes en tu propia inteligencia no es que yo soy bien estructurado y yo hago mis planes A más B más C y, y, y si llega otra persona no me puede sacar de eso, no te apoyes en tu propia inteligencia sino reconocelo en todos tus caminos y sabes que Él va a enderezar tus sedas, quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida convicción, confía en Él Asiéntate en Él Y Él va a enderezar tus sendas Salmo 37.4 dice Deleítate en el eterno Y Él te concederá los anhelos De tu corazón Convicción Es deleitarse, cuando tú estás Convencido de algo Te deleitas en eso Lo disfrutas si no, no estás convencido, tienes temor y, y ¿ahora ¿qué va a pasar? Y, y, y hoy ya viene la película de los mayas 2012 y, y se va a acabar el mundo o sea, ¿quién eres? convicción, ¿en qué crees? convicción deleítate, oh Dios, yo me regocijo en ti, yo descanso en ti, y él, ¿sabes que él te considera los anhelos de tu corazón encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él hará ¿Qué te está diciendo El Señor aquí? Es que tenemos que desmenuzar esto Deléitate, regocíjate, descansa en Él Y Él te va a conceder el anhelo de tu corazón Dios te pone los deseos En tu corazón, pero ¿sabes qué? La decisión es tuya Dios pone los deseos En tu corazón, ¿no? pero si tú no haces nada No pasa nada Entonces, ¿qué tienes que hacerte? Deleitarte en Él. ¿sí? Y encomendar tu camino, confiar en Él. Tres cosas está diciendo este versículo. Deleitarte, o sea, disfrutarlo. Y encomendar y confiar. Tienes que hacer tres cosas. No es que me caiga del cielo y ya. Tienes que confiar. Tienes que deleitarte. Y Él te considerará los anhelos de tu corazón. Confía en Él y Él hará. ¿Está bien? Vamos bien. Punto número uno es conocer las Escrituras. Punto número dos es tener convicción. ¿Quién eres tú? Número tres. Punto número tres. Eso. Bien. Punto número tres. Super importante, chavos, chavas y también gente adulta, porque también a veces no hemos crecido. Punto número tres, consejo. Para conocer la voluntad del Señor necesitas consejo. ¿Cómo nos cuesta pedir un consejo? ¿Sabes por qué nos cuesta pedir un consejo? Porque tenemos orgullo. Y tenemos un reino del yo que dice, ¿cómo voy yo a pedir un consejo? ¿Y sabes que cuando no pedimos consejo, tomamos decisiones erradas. Proverbios 12.15 dice, en la opinión del insensato su camino es derecho, o sea ¿qué quiere decir, que tú te crees muy chidas pelas y no pides consejo y tú crees que tu camino es derecho, pero no lo es, y continúa Proverbios 12.15 dice, pero el que obedece el consejo es sabio, ¿qué significa esto?, que tú necesitas ir a pedir un consejo requiere nuevamente una acción. Pero ¿cómo voy a ver consejo? Si yo soy acá el más ilustre, yo tengo estudios, y yo tengo maestría, y tengo doctorado, y todo, ¿sabes qué? Tú crees que tu camino es derecho, pero si tú escuchas y pides un consejo, y lo obedeces, entonces dice la palabra que eres sabio. El sabio busca consejo. El sabio acepta el consejo y el sabio recibe corrección. Cuando tú vas y pides un consejo y te hacen ver que estás mal, muchas veces, ¿qué hacemos? No, no, yo estoy bien. Yo estoy bien y no voy a cambiar. Yo así soy. No, no, no. Yo creo que es así. ¿Sabes qué? La palabra dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. En la multitud de consejos O sea, no quiere decir, bueno, le puedes ir a pedir a, a una múltiples consejos, pero lo que quiere decir es que pide uno, pide otro consejo. Cuando te da, cuando te ¿Qué hace la gente cuando le, un médico le da un, un diagnóstico que no es favorable? No, voy a pedir otra opinión. Ahí sí, ahí sí voy y pido 50 opiniones hasta que el médico número 51 me dice lo que quiero escuchar. No, no se trata de eso. Es que tienes un Cinco consejos, y de los cinco consejos lo tomas y extractas lo bueno y entonces aplicas el consejo. El sabio busca consejo, acepta consejo y recibe corrección. ¿Qué quiere decir? Que tiene un corazón humilde para decir sí la regué. O lo estoy haciendo mal. Y entonces, ¿sabes qué? Cambio. Y entonces eres sabio. Proverbios 18.15 dice, el corazón del entendido adquiere conocimiento. Fíjate, el corazón del entendido adquiere conocimiento porque a veces no tomamos las decisiones correctas porque no tenemos conocimiento pero si tu corazón es entendido vas adquiriendo conocimiento, vas recibiendo consejo y dice, y el oído de los sabios busca el conocimiento si yo no sé hacer las cosas oye ¿cómo le doy? Carlos? ¿cómo, cómo dibujas? Yo, mis dibujos son de palitos, de bolitas y palitos yo quiero hacer una figura en tres cuartos y a mí me hace así Buscas el conocimiento. ¿Sabes qué? Yo no sé relacionarme. ¿Sabes qué? Tengo problemas en mi matrimonio. ¿Sabes qué? Ayúdame. Ayúdame. Y recibes un consejo. El oído de los sabios busca el conocimiento, dice Proverbios 18. Proverbios 15, 22. Me encanta Proverbios. Nos podemos pasar todo el día hablando de Proverbios. Proverbios 15, 22 dice, donde no hay consulta, los planes se frustran. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Pide consejo, porque dice la palabra, donde no hay consulta, oye, ¿podemos hacerlo así? Oye, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos así? ¿O qué te parece? Donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. ¡Wow! Este punto es eje, porque tiene que tronar el ego que tienes en tu vida, ¿sí?, Tiene que tronar el que el que la, el que tú digas, es que qué va a pensar la gente de mí. ¿Sabes que si esa gente te ama, no va a pensar nada mal de ti. Te va a dar un buen consejo. O sea que tú debes de ver con quién te acercas también. Entonces Proverbios 15:22 donde no hay consulta los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. Wow. ¿Por qué es tan importante este punto? Gálatas 4 del 1 al 2. Gálatas 4, del 1 al 2, es fuertísimo este versículo, y lo estoy relacionando con pedir consejo por esto, dice Gálatas 4, del 1 al 2, dice, Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo, más bien, estando bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre, o sea, ¿eso qué tiene que ver con el consejo?, Va a decir que tiene que ver con eso. Yo, cuando de repente vi este versículo, yo dije, no entiendo, Dios. Necesito tu consejo. ¿Sabes qué tiene que ver? Tiene que ver que tienes que dejar de ser niño ya. Dice aquí que el niño es heredero de todo, pero no herede, no hereda nada hasta que deja ser niño. Y sabes que tú y yo muchas veces somos niños. Cuando pedimos consejo, adquirimos sabiduría y conocimiento y ¿sabes qué? Crecemos. Pasamos de un nivel a otro nivel en conocimiento, vamos madurando. ¿Y sabes por qué es tan importante Gálatas 4.1.2? Porque si tú sigues leyendo ahí, dice que, que cuando tú creces, cuando entonces el Padre ve que tú adquieres una madurez, entonces te da todo lo que te ha prometido yo quiero lo que Dios ha prometido para mí porque Dios muchas veces no me da las cosas porque soy un niño ¿cuántos niños hay aquí? no levanten la mano o no levantemos la mano me incluyo lo que Dios te está diciendo hoy, o sea, relacionándolo con las cuatro palabras de arriba, o sea, es tiempo que le metas, es tiempo que que. que no. Deja de ser un niño, pide consejo, si necesitas consejo, pide el consejo y crece. ¿Para qué? Para que heredes todo lo que Dios te ha dado a ti. Mira, si esta palabra de veras nos la hubieran inculcado desde niños, créeme que ni tú ni yo hubiéramos cometido tantos y tantos y tantos errores en nuestra vida. Necesitamos enseñar a nuestros niños a que sean sabios. ¿Y cómo son sabios? Pidiendo consejo. Primeramente con sus padres, después con gente que, que bueno, conoce, con, tal vez con sus maestros, del domingo, con los pastores, o, o con... No sé. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, oye, ¿cómo le hago con esto? A romper ese paradigma de que, ¿qué van a pensar de mí? No. ¿Sabes qué? Olvídate de eso. Crece. Crece. Porque Dios quiere darte, de acuerdo a Gáratas 4, quiere darte lo que Él te ha heredado Él es heredero, tienes que decirlo pero sabes que Él tienes que dejar de ser mío. el Padre ha determinado bendecirte pero madura y crece, porque Él ha determinado sabes que hoy Él ha determinado soltar su herencia sobre ti yo quiero esa herencia yo la tomo para mí el Padre ha determinado soltar su herencia sobre ti madura crece Y recibe Punto número cuatro Bien, gracias Estamos viendo Cómo conocer la voluntad de Dios ¿okay? Punto número cuatro Establece tu balance ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Algo tan sencillo Que te cobran carísimo Los seminarios de liderazgo Y de todo esto Para decirte estas palabras tan sencillas Haz una lista De pros y contras. Tan sencillo como eso ¿Qué es bueno? ¿Qué va de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué no va de acuerdo a la palabra de Dios? Y ponlo en una balanza Y decide Dios te bendice En las decisiones Dios quiere darte todo. Dios quiere bendecirte. Pero mi chiquito no ha crecido. Y mi chiquito no sabe decidir. Decide. Recibe de consejo. Haz una lista de contras y a favor y decide. ¿Sabes qué? Seguir la guianza de Dios no es difícil. Oh Dios, yo quiero saber tu voluntad. Ahí estamos bien. Haz una balanza. Contras y a favor. ¿Y sabes qué? Esto es sumamente útil en tu vida padres enseñemos a nuestros hijos a hacer balanza y a su qué es lo bueno y es lo malo dice la palabra escudriña todo y retén lo bueno ¿Qué es poner en balanza todo ¿por qué digo esto? Isaías 30.21 es, me encanta Isaías Isaías 30.21 dice entonces tus oídos oirán a tus espaldas Estas palabras. Fíjate bien. Todos hablamos de la vocecita y la, la, ¿cómo dicen? La conciencia, ¿no? Dios nos ha dado conciencia, pero bueno. Dice, entonces tus oídos oran a tus espaldas estas palabras. Este es el camino. Anda por él. Ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios está detrás de ti y te dice. No importa que vayas hacia derecha o izquierda Pero este es el camino Y detrás de ti está el oído Detrás te empieza a decir, mira, por acá es ¿Sí? Por aquí es, mire, por aquí es Este es el camino Esa vocecita la tienes en la espalda Y te dice, de acuerdo a Isaías Que él te va a decir el camino Entonces, ¿qué tienes que hacer? Establecer tu balance Y decidir Y entonces él va a estar detrás de ti diciendo, este es el camino O, este no es el camino porque también dice la palabra que Él va a enderezar tus veredas, ¿sí? Pero lo importante es que si tú tomas decisión, entonces aquí atrás va a estar el Señor diciendo, por aquí, por allá, por aquí. Dios está interesado, más interesado que yo para que estés en el lugar correcto. Cuando vienen tiempos difíciles es importante que veas quién eres y en quién estás. Volvemos otra vez a los cuatro puntos anteriores. Establece tu balance de qué quién eres y en quién estás. Y por último, punto número cinco. Bien, gracias. ¿Sabes qué nos ha dado Dios para saber su voluntad? algo bien difícil, ¿sabes qué es? el sentido común, el sentido común, hijo y del sentido común podemos hablar toda la tarde, pero quiero leerte nada más algo en primera de Samuel 16 del 1 al 3. El contexto de la historia es, el rey Saúl en Israel había hecho lo malo y Dios lo desecha y manda a Samuel el profeta a escoger a David como rey, a ungirlo como rey. Y Samuel amaba demasiado a Saúl y se perdía en ese sentimiento que tenía. Entonces el Señor dice ahí, dice entonces el Señor le dice a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl? O sea, sentido común, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Sí, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. O sea, ¿qué se está diciendo Dios, maestro? Deja de llorar yo ya lo deseché, aunque llores patales, te tires al piso y hagas lo que hagas, no va a cambiar la decisión que yo ya tomé usa el sentido común si sí, Dios ya tomó una decisión, pues ya que le lloras ¿no? dice llena de aceite el cuerno y ve yo te enviaré a Isaí de Belén porque de entre sus hijos me he provisto un rey, Samuel preguntó, ¿cómo voy a ir? si Saúl se llega a enterar me matará, otra vez poniendo trabas Ay, primero llorando y luego no, es que Poniendo trabas. Entonces el Señor responde y le dice, toma contigo una vaquilla del ganado y di, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaías al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y tú me dirigirás al que yo te diga. Y Samuel hizo lo que dijo el Señor. Sentido común. ¿no? A mí me conviene más obedecerle al Señor que obedecer lo que dice el hombre o lo que pienso que el hombre va a decir de mí obedecer a Dios obedecer la palabra de Dios, sentido común proverbios 21.5 me encanta este proverbio dice los proyectos del diligente resultarán en abundancia pero todo apresurado va a parar en la escasez, nuevamente sentido común lo repito, los proyectos del diligente resultarán en abundancia pero todo apresurado va a parar en la escasez sabes que Dios ve tu corazón Dios ve tu corazón. Cinco puntos. ¿Estamos? Cinco puntos. ¿Cuáles son? Número uno, conocer las Escrituras. Número dos, tener convicción. Número tres, consejo. Número cuatro, establece tu balance. Y número cinco, usa el sentido común. Hay cosas que son de sentido común. Dios, pero es que, ¿qué hago? Chilaquiles o huevos con chorizo. Ay, por favor. Hay cosas en tu vida que son de sentido común. ¿Sí? Yo prefiero huevos con chorizo. Vamos, cinco puntos para conocer la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No va a pasar nada si tú no le subes un gradito. No va a pasar nada si tú no le subes un grado. Y regreso a lo, a lo, con lo que empecé. Compromiso, pasión, convicción, te llevan a un destino. Y esos cinco puntos para conocer la voluntad de Dios te llevan a estas cuatro palabras importantes en tu vida. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿A dónde quieres que Dios te lleve? ¿Qué resultados quieres obtener? Cuatro palabras importantes, conociendo con cinco puntos la voluntad de Dios para tu vida. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Entonces, te voy a pedir que te pongas de pie. Porque esto de subirle el... el, el El gradito es que sudemos. Yo te voy a pedir que ahorita tú empieces a orar y empieces a decirle, Dios, yo quiero que me subas ese grado. Dios, yo quiero, yo quiero. O sea, y no lo sueltes hasta que no lo recibas. Yo no sé qué está en tu vida pasando, yo no sé qué circunstancias estás metido, pero lo que sí sé es de que si subes un grado en tu vida espiritual, le subes ese grado, Dios va a cambiarte y te va a transformar y vas a hacer vapor y vas a mover esa montaña. ¿Quieres mover esa montaña? ¿Quieres mover esas circunstancias en tu vida? Súbele al vapor. Súbele al vapor porque es necesario que tú tú llegues a un nuevo nivel ¿quieres estar en ese nuevo nivel? yo quiero ese nuevo nivel es los, son los tiempos de un nuevo nivel Dios nos está llevando a un nuevo nivel ¿sabes qué? si tú estás aquí es porque tenías que escuchar esa palabra hoy si tú estás aquí es porque tienes que retomar decisiones en tu vida y transformar tu vida y dejar a un lado lo que te está deteniendo metiendo el freno como, como me decían ayer o el viernes no recuerdo pero ¿sabes qué? es tiempo de quitarle el freno de mano a tu vida Es tiempo de subir. Es tiempo de, de hacer las grandes cosas que Dios nos ha prometido. Y que ha dado en su palabra para nosotros. Pero aparte lo que está trayendo hoy para Guadalajara. Para México. Para nuestra nación. Y sabes que tú eres ese factor de cambio. Tú eres ese factor de cambio. Solamente tienes que decidir. Solamente tienes que subirle. Un grado más. Recuerda. 212 grados Fahrenheit. Llévate esa palabra que recuerde, si hay algo que puedas recordar de la plática de hoy, llévate 212. Escribe 212. En tu playera pon 212. En tus cuadernos. Tus compañeros van a decir, ¿qué es esto? Ah, sabes que es 212, es subirle un grado. Porque 211 no pasa nada, 212 sí pasa y puedo mover montañas. 202, escríbelo llévatelo es tuyo es tiempo de hacer grandes cosas, es tiempo de romper las tinieblas, es tiempo de, de, de enfrentarnos ante nuestros problemas y situaciones y pararnos y decir ¿sabes qué? yo te venzo en el nombre de Jesús yo me levanto en el poder yo me levanto porque estoy en un nuevo nivel y el Espíritu Santo está en mí y la gloria de Dios desciende y me cubre y yo estoy en medio de mi amado